Proteínas, nombres y apellidos. Jezfer, Estuardo, Sánchez, Castillo, Grado y sección. 4. Concepto de proteínas o las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. El nombre proteína proviene de la palabra griega. Abrir paréntesis prota cerrar paréntesis, que significa lo primero comilla doble o del dios proteo, por la cantidad de formas que pueden tomar. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en los seres vivos y son las biomoléculas más versátiles y más diversas. Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que destacan estructural colágeno y queratina, reguladora insulina y hormona del crecimiento, transportadora hemoglobina, defensiva anticuerpos, enzimática, contractilactina y miosina. O las proteínas de todo ser vivo están determinadas mayoritariamente por su genética con excepción de algunos péptidos antimicrobianos de síntesis no ribosomal. Es decir, la información genética determina en gran medida qué proteínas tiene una célula, un tejido y un organismo. O las proteínas se sintetizan dependiendo de cómo se encuentren regulados los genes que las codifican. Por lo tanto, son susceptibles a señales o factores externos. El conjunto de las proteínas expresadas en una circunstancia determinada es denominado proteoma. Aminoácidos. ¿Cuáles son los principales alimentos altos en proteínas? O los principales alimentos ricos en proteínas son los siguientes. Las carnes, sobre todo las de ave, el pescado, los productos lácteos, y los huevos. Desnaturalización de una proteína o las proteínas se desnaturalizan cuando pierden su estructura tridimensional con formación química. Y así el característico plegamiento de su estructura. O las proteínas son filamentos largos de aminoácidos unidos en una secuencia específica. Son creadas por los ribosomas que leen comilla doble codones de los genes y ensamblan la combinación requerida de aminoácidos por la instrucción genética. Las proteínas recién creadas experimentan una modificación en la que se agregan átomos o moléculas adicionales, como el cobre, zinc y hierro. Una vez que finaliza este proceso... La proteína comienza a plegarse sin alterar su secuencia espontáneamente, y a veces con asistencia de enzimas, de forma tal que los residuos hidrófobos de la proteína quedan encerrados dentro de su estructura y los elementos hidrófilos quedan expuestos al exterior. La forma final de la proteína determina cómo interaccionará con el entorno. O si la forma de la proteína es alterada por algún factor externo por ejemplo, aplicándole calor, ácidos o alcalis, no es capaz de cumplir su función celular. Este es el proceso llamado desnaturalización. Importancia de las proteínas o las proteínas son sustancias orgánicas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Están compuestas de aminoácidos, sus unidades más simples, algunos de los cuales son esenciales para nuestro organismo. Es decir, que necesariamente han de ser ingeridos junto con la dieta, ya que el cuerpo no es capaz de producirlos por sí solo. O aminoácidos esenciales y fuentes alimenticias de proteínas y soleucina. Leucina, lisina, metionina, fenilalanina, preonina, triptófano y valina. En función de la cantidad de aminoácidos esenciales, se establece la calidad de los distintos tipos de proteínas. Aquellas que contienen cantidades suficientes de cada uno de los aminoácidos esenciales son proteínas de alto valor biológico y, cuando falta un aminoácido esencial, el valor biológico de esa proteína disminuye. El organismo no puede sintetizar proteínas si tan solo falta un aminoácido esencial. Todos los aminoácidos esenciales se encuentran presentes en las proteínas de origen animal huevo, carnes, pescados y lácteos, por tanto, estas proteínas son de mejor calidad o de mayor valor biológico que las de origen vegetal legumbres, cereales y frutos secos, deficitarias en uno o más de esos aminoácidos. Sin embargo, proteínas incompletas bien combinadas pueden dar lugar a otras de valor equiparable a las de la carne, el pescado y el huevo especialmente importante en regímenes vegetarianos. Son combinaciones favorables. Leche y arroz o trigo o sésamo o patata, leche con maíz y soja, legumbre con arroz, alubia y maíz o trigo, soja con trigo y sésamo o arroz, arroz con frutos secos, etcétera. Encima so la complejidad de los sistemas enzimáticos celulares es muy variable. Los más sencillos están formados por una apoenzima, un sustrato y un producto. Algunos muy complejos son isoenzimas con varias moléculas proteicas que poseen dos sustratos, dos productos un grupo prostético, una coenzima, un activador y diferentes moduladores, cada uno específico para cada una de las isoenzimas. Son sustancias de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, siempre que sea termodinámicamente posible si bien no pueden hacer que el proceso sea más termodinámicamente favorable. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en diferentes moléculas, los productos. Casi todos los procesos en las células necesitan enzimas para que ocurran en tasas significativas. A las reacciones mediadas por enzimas se las denomina reacciones enzimáticas. O debido a que las enzimas son extremadamente selectivas con sus sustratos y su velocidad prece solo con algunas reacciones de entre otras posibilidades, el conjunto C, de enzimas sintetizadas en una célula determina el metabolismo que ocurre en cada célula. A su vez, esta síntesis depende de la regulación de la expresión génica.